Entonces estamos vamos a empezar ahora a partir del mediodía a movilizarlos, a hacer demoras en las canteras para solidarizar con esa gente. Vamos a hacer demoras de carga para ver, para que se entienda el intendente de Tandil que el turismo es una cosa y el trabajo es otra. ¿sí? Entonces estamos deseando que se incorpore esa gente y que se le dé una posibilidad de bueno de... de de poder abrir esa fuente de trabajo y no cerrarla lo estamos lo estamos poniendo solidariamente, no es que vamos a parar todas las canteras momentánamente al solidizarse bueno los lo mismos... vamos a acompañar la protesta de, de tandil que porque estamos hablando de fuente de trabajo. Entonces vamos a vamos a acompañar esa medida para que esta gente pueda tener la solución cosa, entonces da para más fuerza tener ellos y que se pueda llegar a, a acompañar y a firmar esto que salga un final feliz, que no se cierre nuestra fuente de trabajo. El programa va a ser va a ser en distintos puntos, distintas canteras las que más trabajan y haremos y bueno, y hoy por hoy arrancaremos así y mañana si esto sigue grabándose lo haremos con más más demora, más horas, en más canteras y bueno, metiendo más presión para que entiendan que lo que estamos necesitando es luchando por la fuente de trabajo de la gente de Tandil. que El transporte, el transporte y el sindicato es lo que se une, no estamos hablando, los canteristas calculo yo que se van a unir también porque es fuente de ellos, son afiliados de ellos, y bueno, y calculo, yo por ahora no puedo contestar por las canteras, pero hasta ahora eh, los dueños y el sindicato están eh, en lucha por esto, que es la defensa de, del transporte, ¿no?